Recuerden que la vida es fácil, v i c o s s Hay a p u s Buenas noches a todos con Arroba. Aquí estamos en otra edición del de Unicornio, en otra bonita noche en Talavera de la Reina, ciudad de la Cerámica. Y hoy nos acompaña Alfonso Suárez, guionista, director y productor audiovisual. Realizador de spots para cine y televisión, así como de videoclips y documentales. Ha sido director de programación y contenidos de Tele Asturias. En el ámbito docente ha impartido conferencias y ha sido profesor de publicidad y dirección cinematográfica en la Universidad Popular de Gijón y en las universidades San Pablo Ceu, Universidad Europea de Madrid y Universidad de Nueva York. O New York, debería decir Manolo. Nueva York. Nueva York, bien, bien dicho. Ha dirigido y producido diversos documentales para la Filmoteca de Asturias, entre ellos,、eh, Voces en Imágenes.、Eh, creo que la mayoría de vosotros conocéis de. ¿De qué documental estamos hablando? Un largometraje documental que homenajea a los actores de doblaje del cine español, que, como la única FM, es un documental único. Y ha sido seleccionado en la sección oficial de documentales de la Seminci de Valladolid y ha obtenido el premio nacional Florian Rey al mejor documental. En el terreno de la ficción ha escrito, dirigido y producido cortometrajes como Y del hijo. Eh, donde participan doblando Claudio Rodríguez, Luis Manuel Martín, Conchi López y Juan Antonio Gálvez. El Corazón del Ator, donde participan doblando Paco Hernández, el, el querido y recordado Paco Hernández, y Javier f r a n q u e l o Y Alfonso actualmente es miembro de la Junta Directiva del Sindicato Nacional de Guionistas, ALMA, y del Consejo de Cultura de la Comunidad de Madrid. Con sus trabajos, nos los irá contando ahora, ha obtenido más de 40 premios nacionales e internacionales.、Uf. ¿Qué? Currículum tan bonito, Alfonso. Buenas noches. Buenas noches, estoy por meterme debajo de la mesa. De... Estaba a punto de decir qué pedazo de currículum, pero sé que alguien que lo tengo aquí delante mío me iba a decir algo. Un pedazo es un trozo, ¿no? Vale, vale. ¿Tú qué prefieres? ¿Un currículum entero no, o yo, un. Yo, uno entero, claro. Uno entero, y como lo tienes tú, estaba bastante enterito además. Enhorabuena. Pues, pues entero. Bueno, y veo que esta vez、eh, sí que estás delante mío y no pasa nada, ¿no? Estoy vale, delante vale. de ti. ¡Vale! ¡Está! Bien, está bien. Bueno, buenas noches, Alfonso. Hola, buenas noches.、Eh, muchísimas gracias por haberte venido a hacernos esta visita. A vosotros siempre, por invitarme. A estas horas en Talavera. Y, y bueno, y no hay mal que por bien no venga, porque creo que ya tienes en mente tu próximo corto o quizá mediometraje, que tiene algo que ver con、eh, el boicot de un manguito en un autocar de la Sepulvedana. Sí, ha sido, ha sido un, un periplo llegar hasta aquí. Pero vamos, aquí, aquí estamos. Sí, sí, ha sido un poquito. Además, ya tenemos ya hasta la, la, la actriz protagonista, <risa> la, la señora que tenía al lado, decía: Pero ustedes tendrían que haber tenido en cuenta que esto se iba a estropear. Y d i g o s、pues、e ñ o r a se claro, ha estropeado, sí, se sí, ha estropeado, sí, sí, sí. ¿no? ¿no? se puede tener en cuenta. No, no, siempre el conductor de la subwoofera tiene, tiene que ir con un manguito de repuesto y, y, y cambiar l o Y, y tú también te has encontrado. Exacto.、No、es lo que se llama un accidente, que nadie lo claro,、oh, espera.、No. Pues se、pues、ha roto. Pero la rápida ha sido la rápida. ¿no? La sorprendedana conocida como la rápida. Lo han cambiado rápido. Ha venido otro. Autobús rápidamente、ah. y perfecto, nada. Y con、no、la、problema. señora también la han depositado en otro autobús o han aprovechado、sí. y la han dejado. Yo me alejé de ella <risa> aprovechando la, el cambio. No se ha visto sin apoyo popular, sí, yo、no、creo.、Verdad. Que todos hemos dicho, bueno, es、eh, que ya sí, sabemos. No, y, Su golpe no tuvo repercusión. <risa> Además, hemos tomado un rato el sol que、ah. hoy hace un día estupendo. Sí,、ah, sí, muy bien, muy bien. Bueno, Afonso, pues、eh, vamos a empezar, si te parece, con, con voces en imágenes que, que efectivamente es el documental estandarte de nuestra profesión. <risa> Me alegro. Por me alegro. el cual yo creo que nunca, nunca te agradeceremos entre todos la, la sorpresiva, la, la, la sorpresiva. Eh, bueno, iniciativa que, que tuviste. Y, y cuéntanos un poquito de esa iniciativa. ¿Dónde nace? Pues mira, la, la iniciativa nace, bueno, primero, claro, por mi amor total y absoluto al mundo del doblaje y, y a los actores de doblaje. Yo siempre, siempre he pensado que en una película lo importante no son los actores, son los personajes. Y, y los actores de doblaje son la voz de esos personajes. Entonces,、eh, bueno, pues、eh, por circunstancias, cuando, cuando comencé a, pues, en esto del de audiovisual,、eh, cuando tuve la posibilidad de, de hacer cortometrajes, los primeros que hice,、eh, dio la casualidad de que una, una buena amiga mía, de, bueno, de, de un amigo mío, que era María Zalabardo,、eh, había trabajado durante muchos años、eh, en Madrid e n temas de publicidad y relacionados con el doblaje. Sí. ¿sí? Y bueno, pues ella me dio la oportunidad y dice: Bueno, y si, si, no, si no te funciona el sonido directo, que sepas que la posibilidad de, de doblar los cortos, aquí está. Y yo: No, no, no me funciona el sonido directo, quiero doblarlos. Porque además. Podría haberlos、eh, hecho con sonido directo, pero es que、mm, me gustaba poder trabajar con actores de doblaje y poder incluso,、mm, bueno, pues modificar y poder eh, eh, llegar a ese grado de precisión con,、sí. con los diálogos que, que solamente、eh, tienes con, con el doblaje. Y esa fue un poco la manera en la que, en la que entré en este tema y, y os descubrí、uh -huh. en persona. Y andando un poco más、eh, sobre, bueno, pues quería ver documentales, qué, qué, qué documentales han hecho sobre la labor de, de, de los actores de doblaje, qué libros, ¿verdad? me di cuenta que, salvo alguna cosita, algún reportaje en Antena 3,、sí. por los Simpsons o,、uh -huh. o alguna cosa muy puntual, no había nada.、N Y, ¿Y los actores originales con los que tú contaste para hacer el corto、sí. no se doblaban? No, no, no, no.、Eh, son, son actores asturianos、sí. y además yo se lo dije. Cuando hablé con ellos, recuerdo que、eh, el primero de ellos fue el cortometraje del hijo, que es una historia、sí. entre un padre y un hijo. Y al, al que dobla, bueno, al, al protagonista en, en imagen real le dije: Mira, lo único, te lo aviso, te hemos elegido a ti en el casting y tal, pero que sepas. Que, eh, te vamos a doblar. Y entonces él me miró muy serio y me dice: ¿Pero, pero por qué? ¿Hay, hay secuencias de acción en el. En el <risa> y yo, no, no, no te vamos a doblar. De acción, te vamos a doblar la voz porque、sí. quiero que tal. Y dice: Bueno, pues yo, yo lo hago también. Y yo, no, tú no sabes doblarte.、Ya. Aprendes y el día de mañana no, no tiene una mala voz y, y, y lo podría hacer. Y al final lo hicimos y. Y bueno, yo creo que están muy bien. Yo me acuerdo, la, la, la mujer de uno de los actores que participan ¿Sí? en, el, en el estreno、eh, le dije, oye, lo siento, que bueno, le he doblado la voz a tu marido y dice, no te preocupes, me gusta mucho más l a que le has puesto. No, no pasa nada. Que o sea, por cierto, que, que, en, que en ese corto que dobla Luis Manuel Martín, que la semana que viene、ajá. viene a,、ah, a hacernos pues, una visita. Pues dale recuerdos, porque además、eh, el, el pobre me, me, me tuvo que aguantar durante. Pues a lo mejor serían tres horas o cuatro para,、mm. para un puñado de takes, porque、sí. quería un grado de precisión y tal.、Sí. Y ahora vamos a repetirlo y con esta inflexión y tal.、Mm. Y, y vamos, me, me, me aguantó durante aquella tarde como un santo. Nada,、si、te aseguro es que, que, que a través de los años hemos desarrollado un, un séptimo sentido、eh, en el que definitivamente sabemos. Cuándo vale la pena、eh, dedicarle el tiempo, todo el tiempo que sea preciso a, a un take o a los takes,、sí. o cuándo realmente estás perdiendo el tiempo. Y eso en, la petición que te hace el, en las peticiones que te hace el director、sí. es, es algo evidente, evidente. Y bueno, pues ahora después entraremos en. en el, hemos estado en la historia de voces en imágenes y en alguna, en alguna anécdota de la realización de ese. De ese largometraje documental. De momento vamos a hacer un pequeño paréntesis para tomar un poquito de aire con la mejor música de La Única, con Pause, FM. Getting lonely, getting old, can you feel me? Hey, you, standing in the aisles, ditchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey, you, Don't help them to bury the lies. Without a fight, Hey, y out o u there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey, you With your ear against the wall. For someone to call out, would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? Open your hearts, I'm coming home.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 En Berlín Live. Con la Única FM. La única que es única. Me llamo Melinda Gordon y escucho la Única FM. Yo también soy única. ¿Puedes verlos? Retomamos programa con, hoy con Alfonso Suárez. Y estábamos hablando de, de Voces en Imágenes, el largometraje documental. Que, bueno, que por la realización de un corto, que lo habías doblado. Sí, bueno, pues、eh, tuve la, la, la posibilidad de, de, de doblar. Los cortometrajes en, aquí en Madrid, entonces, bueno, ahí ya vi en directo por primera vez、eh, este mundo、uh -huh. y dije, bueno, pues、eh, me gustaría ver documentales y me gustaría ver material sobre, sobre ese tema. Y de repente me di cuenta que, pues eso, salvo alguna cosita en Antena 3 o algún reportaje puntual,、sí. no se había hecho nunca ningún documental sobre el mundo del doblaje en España. Eh, hablé con, con la Filmoteca de Asturias, que, que, bueno, que es con la que suelo trabajar casi todo lo que hace la Filmoteca, documentales y tal, pues lo, lo, lo hace conmigo. Y bueno, el director de la Filmoteca, la verdad que, cosa rara en un director de Filmoteca, pero tuvo、eh, bueno, la, la, la, la gracia de, de decirme que sí, que, que por él que he encantado y, y, y la Filmoteca. Colaboró. Y entonces yo, en un primer momento, pensé: bueno, pues nada, pues voy a hacer una serie de entrevistas a tres o cuatro de Madrid, a tres o cuatro de Barcelona, a ver quién se deja entrevistar y a ver cómo lo. ¿Quién sale del anonimato? Sí, ¿no? a ver quién quiere. Bueno, pues. Y de repente,、mmm, conforme lo íbamos haciendo, me di cuenta que prácticamente todos、eh, los, que, los actores a los que llamábamos. Pues que querían y lo hacían, y las entrevistas estaban muy bien, y os explicabais. Digo, ¡is! s e <risa> Porque eres uno de ellos.、Eh, os explicabais muy bien, y contabais anécdotas y tal. Y digo, coño, pues、eh, yo creo que esto puede, puede dar lugar a, a algo más. Y al final、eh, me di cuenta que tenía como 20 horas de, de brutos. p o r claro, son más de 40 entrevistas. 20 horas, de las cuales 17, porque yo recuerdo que estaba antes que, que yo. Eh, Juan Miguel cuesta. Fueron <risa> 17 horas de Juan Miguel y tres que fuimos la, el r i m e r La verdad、certo. es que eso a veces está muy bien cuando le haces una pregunta a alguien y te responde con, con, con esa、eh, energía、sí. y, esa, y esa fuerza y está muy bien. Además, bueno,、eh, Juan Miguel vamos, es encantador y, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Fue, y fue estupendo. Pero sí, la verdad es que se agradece porque hay otros que les haces otra. Bueno, tú a lo mejor lo, lo ves, me imagino aquí、sí. a veces. Que, ¿Y qué era? Sí. ¿Y es muy difícil doblar? Sí, no. Si te quedas ahí, sí, sí, sí, sí. Dices, claro, ¿no? dígame algo más. ¿no? Mm. Y entonces, bueno, pues al final teníamos, pues eso, más de 40 entrevistas, muchísimas horas de. En un combinado, de, disculpa, de... Madrid-Barcelona,、sí. ¿no? Sí,、Barcelona, sí, porque、Madrid. desde el primer momento me planteé que, bueno, pues quería. Yo tenía más o menos claro.、Eh, el planteamiento era:、eh, el documental se llama Voces en Imágenes. Yo quiero las voces、eh, más reconocidas, de, de, de, de, de, más reconocibles de, del doblaje. Y tenía pues bueno, los que todos tenemos en mente、sí. eh, que hay. Y luego, eso implicaba p、pues, un e s u poco los clásicos del doblaje. Ahí quería que estuvieran prácticamente todos. Y luego sí quería que estuvieran de, de, de la nueva jornada, digo la nueva jornada、sí. con unas comillas、eh, uh -huh. enormes, pues、eh, cuatro, cinco, seis, para bueno, que se viera que había de todas las,、eh, de todas las generaciones. Y lo que me encontré es, p u es eso: que salvo. Hombre. Siempre ahí, pues me hubiera gustado a Menganito en Madrid,、sí. a Titanito en Barcelona, que no ha podido porque pues, ese día estaba con otra historia, o de vacaciones, o no sé qué. Pero vamos, yo creo que salvo. Cuatro o cinco muy eran reticentes a sí, aparecer. Sí, muy, en muy、imagen. reticentes, que además son muy, muy importantes y que, bueno, son las cuatro espinitas, siempre digo. Quizá a lo mejor esa, esa vieja escuela está,、eh. está más agazapada en ese anonimato,、sí. o más resabiada en el sentido de ya me, ya me han ocurrido demasiadas anécdotas. Sí, con, no quiero ah, quiero. usted es la voz de, ¿eh? pero、claro. no se parece, tal. Claro, sí, pues、cree. es más tal, sí. O, bueno, sí, puede ser. <coughs> y, y es una pena porque yo creo que esos. Cuatro, porque además yo, independientemente de hoy, que puedan haber otros, evidentemente, esos cuatro, cuatro espinas,、eh, yo、sí. creo que hubieran en, bueno, pues,、eh, enriquecido aún más, si cabe, el, el documental. Y yo creo, hombre, tal vez un par de ellos、mmm, a posteriori me hubieran dicho que no también.、Bien. Pero yo creo que si, si ellos hubieran visto lo que, que no lo sabíamos ninguno de los que lo estábamos haciendo.、Sí. Eh, ¿Cómo, quedó, ¿Cómo iba a quedar、eh, Voces en Imágenes? Y que al final, pues yo creo que, que es、eh, pues、un poco un, un reflejo de lo que es el mundo del doblaje con, con entrevistas a actores que desgraciadamente ya no están.、Mm. Pues está Elsa.、Eh, ahí yo creo que. Es, bueno, u e p Salvador, está Salvador,、uh, está Rafael de Penago, Salvador s Arias, s a a l v d o Rafael, r r i a a s Antonio Gómez de Vicente.、Sí. Decir que hay mucha gente que, que, que está y que ya no está. Incluso había gente que nunca hizo una entrevista, nunca había concedido una entrevista y la concedió para, sí, para, para el sí, documental. Sí, sí, y bueno, sí, es algo、sí. que ya que está ahí. El propio Juan Miguel me, me, me llamó cuando le dice: lo, lo acabo de ver, estoy emocionado, lo voy a conservar como vamos aquí en el, la estantería, sí, sí, sí, como sí, una sí. cosa. Porque sí, yo creo que para la. Gente que, que nos gusta el doblaje y para la profesión, pues bueno, pues ha quedado ahí un poco ya para bueno, para, para, para futuras.、Eh, no, no me quiero poner、eh, no, pero ha, tal, pero ha quedado grabado y es una, es una información,、claro. es un documental. Y una información, además de rigurosa, emocional, me parece, al,、claro. al ver todo el,、claro. el largometraje,、hmm. que u que、bueno, que está n o Que e bien para las generaciones venideras, a lo mejor、claro. cuando desaparezcamos, que digan, bueno, y, y、claro. ¿quiénes, ¿quiénes eran estos clientes?、Claro, claro. ¿no? Por eso, que, a mí incluso a me, me da mucha pena porque esto salió en el. Pues yo creo que fue en el 2007 cuando empezamos a, a prepararlo y tal, pero. Un par de añitos antes, y,、sí. y hubiéramos tenido a José Luis San Salvador,、claro. a Félix Acaso,、claro. y un poquito antes, claro, si v a s tirando. Y... y un poquito antes, si tiramos <risas> y comentábamos antes, a, a, habrías tenido con toda seguridad a, a mi gran、claro. amigo Nacho Martín. A n a s t u r i a n o de claro, pro. Asturiano como yo, y claro, s、sí, sí, sí. Yo le recuerdo a Nacho en relación con, con la televisión de Asturias, que si no el primero de los primeros. Eh, era un producto de dibujos animados de un patito, creo así, que así. hicieron las primeras experiencias de doblar en bable. Uy, l a s primeras y casi las últimas.、Y、casi las últimas, <risa> quizás. Sí, sí, sí. Te hablo de, pues,、sí. pues, pues quizás, pues eso,、eh, principios de los 80 o, sí, sí, o sí, sí. así. No, Nacho, era Nacho. El gran Nacho Martínez. Nacho Martínez, me suena haber leído en algún sitio que alguien estaba preparando do... desde Asturias un documental sobre él. ¿Es posible? Sí, sí, probable. Además, en el Festival de Gijón hay un Yo hay creo que hay un premio, que es el premio Nacho Martínez, bien, y se hacen, se hacen Se h a cosas. e n c En Asturias, le... Te, le vamos.、Eh, yo, además, personalmente le, le coincidí con él en la última película que iba a hacer, Sí porque se nos Se nos fue justo cuando estaba, estábamos a a b e s t rodando y todavía no había llegado a sus secuencias, él ya estaba muy malito y Y la verdad es que no llegó a, a, a rodar su parte. Y yo le tengo mucho cariño, no, vamos, no, no tuve una relación y tal, pero y yo creo que en Asturias también se le, se le recuerda con mucho cariño. Y, y cada vez que hablamos con alguien o yo me encuentro con alguien que ha trabajado con、sí. él, pues todo el mundo le, le recuerda mucho. ¿no? No, lo, lo llevamos sí, todos sí. en un pack, lo llevamos en el corazón por, por siempre, porque era un tipo genial y un profesional. Mm. Exquisito y fantástico. Fantástico. Y oye, bueno, pues, voces e imágenes, ¿alguna anécdota así de rodaje a destacar? Pues, a l g u i e n llegó borracho? <risa> no, una, una la hicimos en un bar. <risa> <risa> Alguien ya estaba. No, no, ya. no, no. No, lo hicimos a, a, a Ricardo A Ricardo s o l a n s le grabamos en un, en un bar de Barcelona.、El、Gran s o l a n s Además, es, es un bar muy peculiar porque está lleno de fotografías de actores de, de cine, de. De teatro, de、sí. Y una foto, una foto de Robert De Niro que estaba a un lado y yo no e s p e r a vamos a poner la foto detrás de t r á s de él para que. No detrás suyo.、Eh, o、no, no, Aquí está. Relajado. e Relajado, sí, sí. El que no, está tenso pues, soy yo por tenerle delante. No, n a l o Ya s a l t a r si hace falta. Vale, vale. Rejupen, con tranquilidad. Vale. Pues、eh, eso salvo.、Eh, Con Solange la hicimos en, en, en, una, en, un, en una taberna que, que a él le gusta mucho y que、sí. l e s i e n t o muy cómodo. Pero el resto yo creo que fueron. La verdad es que fue todo muy, muy tranquilo, muy relajado. Hombre, la, el, el estrés propio de, de hacer 42 entrevistas y、claro. pues, a las 10 de la mañana tengo que estar en este estudio, pero a las 12、mm. me tengo que ir, que es un poco como vuestro trabajo, sí, ¿no? Sí,、que、sí, sí. En una convocatoria en no、mm. sé dónde y tal. Y, pero vamos, yo creo que fue, fue bastante. Y todos los recortes, el material que. Que, que, que obviamente había que, que desechar por cuestión de tiempo, ¿eso lo tienes por ahí? Lo tengo, lo tengo por ahí guardado, y... lo puedo subastar cuando、uh -huh. alguien. La, la verdad, los recortes,、eh, pues son fundamentalmente, claro, a todos os hacía un poco la, la, la, un cuestionario. Sí. A todos, salvo, que esa es una anécdota, a Selica.、Uh -huh. Lo de Selica fue espectacular, porque además.、Eh, Yo a Selica le hice la primera pregunta y le dije:、eh, Bueno, pues nada, cuéntame cómo comenzaste en el doblaje. Y ella empezó a hablar. Sí. Habló, habló, habló, habló. Según iba hablando, iba sin, sin verme. Contestando preguntas. Con, contestando todas, todas las preguntas casi en orden que、Bien. yo tenía pensadas. Y a los 20 minutos más o menos, que era、sí. lo que tardaba una entrevista tal, paró. Se me quedó mirando y dice. Bueno, la siguiente pregunta, y o no, es que. Ya está. ya está. Has hecho la entrevista en un plano secuencia. Fue. Vamos, eh, eh, alguna vez incluso he pensado en colgar esa entrevista en, en YouTube. Sí, o en, sí, sí, tal, sí. Porque es que es del inicio de al final, son final 20 sin minutos,、corte. y va hablando, tal, las anécdotas, tal, lo de h a y d n tal. Y a los 20 minutos, bueno, ha sido、eh, espectacular. Y ahí te ahorras montador. Sí, y sí, todo. Entonces, entonces, por eso son muchas, muchas horas, porque claro, al hacerlas un cuestionario tipo, normalmente, pues hay muchos, muchas respuestas que evidentemente、eh, coinciden.、Sí. Y hay veces también que yo hago una pregunta, que, claro, eso hay que, que tenerlo en cuenta cuando yo, yo te hago una pregunta a ti y lo ideal es que tú metas la pregunta en tu respuesta. Claro. Porque si no, a la hora de montar eso. Yo, además, opté por, por no salir yo físicamente en el documental, por no、uh -huh. ser una especie de Michael Moore、sí. que, <risa> omnipresente que, que estaba <risa> entrevistando a, a todo el mundo.、Uh -huh. Entonces, yo quería que fuerais precisamente vosotros, que fuera pues, una especie de conversación entre vosotros, que unos dieran paso a otros y que fuera todo como mucho más, más fluido. Entonces, necesitaba、sí. que la respues, las preguntas estuvieran incluidas en, las, en la respuesta. Entonces, bueno, pues. Había veces pues que no la, la p respuesta g u n no t a era válida por, La e r p e r d ó no n era válida porque bueno, contestaban sí, no, o contestaban que a la hora de montar、uh -huh. no, no se podía. Pero yo creo que básicamente alguna vez me lo ha preguntado Al, g u i e y dice: bueno, ¿y no、eh, para poner en extras o para tal?、Sí. Y hombre, yo creo que básicamente todas las eh, cosas eh, jugosas que tienen que estar, yo creo que están.、Eh, y las,、eh, las anécdotas,、eh, yo creo que prácticamente están todas. O s sea, ¿no?、Uh -huh. No, que nadie se piense que tengo en bajo llave. Ya, una, ya, ya, ya. No, o sea, hay cosas curiosas y cosas tal, pero que yo creo que el documental dura dos horas y, y media No t i e n e s un doblaje leaks. ¿no? Ahí que haya no, una no, no. serie de informaciones. No, no. Precisamente dura dos horas y media por eso, porque quería. Hay mucha gente que me dice, ah, pues si durara un poquito menos o tal, o a lo mejor se hace un poco largo esta、mm. parte, porque yo no. Es que quería que fuera el documental completo. Porque si alguien lo quiere ver. Lo va a sí, ver. Sí, sí, sí. Y si a alguien le gusta el doblaje, le va a gustar el documental.、Mm. Y si a alguien no le gusta el doblaje, aunque dure media hora, sí, sí, sí. me lo va a tirar a la cabeza.、Sí. Entonces, dura dos horas y media porque es lo que、mm. porque tiene que estar. Y、todo. lo que、sí、es cierto es que son dos horas y media donde, donde bueno, además se está、eh, acentuando lo positivo de esta profesión y eso está bien. Ahora hablaremos de dónde y cómo se puede acceder a ver ese documental. Vamos con un poquito de la mejor música, de la única. FME. Gather r o u n d me, everybody. Gather r o u n d me while I preach some. There's a sermon coming on me. The subject will be sin, that's what I'm again. And if you wanna, if you wanna hear my story, hear my story. I'll settle back and just sit tight while I start reviewing the attitude of doing right. You gotta accentuate the positive f e e l i n g Eliminate the negative and latch on to the affirmative and don't mess with mystery in between. You gotta spread joy up to the maximum, bring gloom down to the minimum and have faith. Or、oh, pandemonium is liable to walk upon the scene. To illustrate my last remark, c h r n a r in the way and nowhere in the arc. What do they do? Just when everything looks so dark, man, they said you got t a accent. u a t e the positive and eliminate the negative. And Latch on to the affirmative, but don't y o u mess with Mr. In Between. When everything looks so dark, m a n t h e y said we better accentuate the positive and eliminate the negative and latch on to the affirmative and don't you mess with Mr. Inbetween. In no, don't mess with Mr. Inbetween. No, no, don't mess with Mr. Inbetween. In Hola, soy Juan Perucho, actor de doblaje, y escucho La Única FM <r>。<isa> <r isa> Aquí seguimos en El Unicornio con Alfonso Suárez. Y bueno, vamos a rematar voces en imágenes.、Pues、Rematemos.、Si no, tenemos que darnos como llamar a Juan Miguel Cuesta y hacemos un maratón de, de, de radio.、Eh, sí, sobre, sobre voces en imágenes. Antes te preguntaba, ahora、eh, para nuestros oyentes, Que los que no lo hayan podido ver. ¿Cómo pueden acceder a, a verlo? Bueno, fundamentalmente se lo pueden descargar de forma pirata en el emule. ¿No? <risa> el otro día, mirando, creo que había como 400、eh, copias、ah, del documental. Yo,、bueno, bueno. coño, pues. Voy a llamar a, a la ministra y,、eh, sí. y, y. claro... Pero bueno, si, si quieren hacerlo de forma legal, legal y esas sí, cosas, sí. pues en v o c e s e n i m a g e n e s c o m ahí lo pueden. está la información y, y estamos ahora、eh, para hacerlo a través de internet.、Eh, también está、eh, a través de internet legalmente en Filmotech y en Filming, que son、uh -huh. dos、eh, plataformas para poder ver cine de forma legal y probablemente en unos meses, por fin. Por fin se podrá、eh, distribuir en grandes almacenes. Ah, qué bien. Porque durante estos, no sé cuánto ha pasado, dos años, dos años más o menos, hemos、eh, intentado que alguna de las magníficas distribuidoras de DVD que hay en España、sí. lo, lo, lo pongan y no, y no hay manera. Yo, pero solamente los t r a i l e r s que hay en internet. Los han visto 150.000 personas. Dicen, no, pero no sé si hay, me dicen a veces, no sé si hay público para esto, un documental de este. Pero si yo voy al. Bueno, a un centro comercial, a cualquiera. Veo la sección de documentales, hay documentales sobre la cría del berberecho、claro. cautividad. Ahora aprovecharán y lo pondrán al lado en la estantería, al lado de un documental sobre las pirámides o los faraones,、sí. diciendo: Mira, estos tipos van a desaparecer también. Sí, y, y va a ser curioso poder. Pues、poderlo. es que además yo estoy convencido de que si tú pones el documental. En la FNAC o en el、sí. c o r t e Inglés, en la sección de documentales. Es un documental sobre los actores de doblaje de España. sí, sí, sí Mucha gente lo compraría. Tal vez no vayan pensando. ¿Tiene usted algún documental no, sobre no, no, el mundo no, del doblaje? Sí, pero sí, pues, si lo tienen delante y, y tienen la oportunidad y. En plan,、eh, compra por impulso. Sí, sí. Hay muchísima gente que, Sí, que, sí, y por curiosidad,、claro. y por qué no, morbo inclusive, que produce el v e r Ah, sí, que este es el que pone ¿Ale? la voz, esta es. e s t a es Angelina fíjate. Jolie, fíjate. Sí sí, sí, sí, sí. Bueno, pues no tenemos a Angelina Jolie, pero tenemos a Manuel Bailina. Así que te invito a conocer su balneario de las palabras. Buenas noches, don Manuel. ¿Qué hay? Buenas noches. ¿Otra vez? Pues aquí, ya ves, Topaná.、Eh, Topaná. ¿Topa <ríe> no, no, no, no, todo para nada no, todo para nada no. Pues, Alfonso,、eh, Manuel nos va a hacer el recorrido. Turístico lingüístico por el balneario. Cuando quieras, Manolo. Muy bien, pues entramos a la sala de rejuvenecimiento para ver palabras antiguas y poder rescatarlas porque significan algo bonito. Y hoy、eh, vamos con Rabel.、Eh, bueno, es que significa una cosa bonita precisamente a lo que voy, pero. Bueno, ¿Este es... es el del bolero? No. no, este no es el del bolero. <risa> ah, vale, vale. No, Rabel es un instrumento de música, o son dos instrumentos de música distintos que se diferencian en una pequeña cosa, pero. Yo voy a la segunda entrada de Rabel o al Rabel 2, que sería una es forma. Es Como tiburón,、no、hay tiburón 1, tiburón 2,、sí. hay Rabel 1, Rabel 2. Rabel 2, en <risa> efecto. <risa> en efecto. Y este Rabel viene de rabo. Y lo que significa en realidad son asentaderas o posaderas, especialmente las de los muchachos. O sea que para en vez de decir culo, para quedar <risa> fino, dice uno Rabel. Rabel. Exacto. Y queda muy.、Rabel. Hay otra acepción por ahí que me gusta que es la de bullarengué. Bullarengué, bu... un poquito medieval. <risa> el bullaranga, m e n e a m e n e a m e n e a el bullaranga. Hay una canción, creo, de eso. Bueno, y buscando Rabel, pues me encontré con otras dos palabras muy bonitas: Raez, con H intercalada, R-A-H-E-Z, ¿Sí? que significa vil, bajo, despreciable.、Uh -huh. O de poco trabajo, fácil. Así que si un trabajo es. Raez está bastante bien. n、mm, a、yeah. y si doblaje decimos, eres un Raez. Pues que eres un despreciable. Despreciable, vale, vale. Muy <ríe> bueno. Ahora、bien. sí la vas. Lo anotaremos. Y también Refez, que significa barato y que vale poco. Y de Refez significa fácilmente. Así que lo hice de Refez. Lo、mm -hmm. hice fácilmente. Sería... Como, como todo el balneario, lo haces de Refez. No, no tan de refez. Hay que buscar a veces cosas raras por ahí. Hay que meterse un poco. No, vale, pero vale. con mucho gusto porque me meto ahí en diccionarios, en gramáticas. Que, en fin, yo sé que parece raro, pero es muy bonito. A mí me gusta mucho. Bueno, pues eso en cuanto a la sala de rejuvenecimiento. Muy bien. Ravel, ¿no? Y... Raez, y Raez y Refez. Y refez. ¿Eh? Esas tres palabras que tenemos palabras para、mm. eso, pero un poco para intercambiar. O sea, voy a comprar a los chinos de refez.、Eh, exacto. Va,、eh. Vale, vale. Por ejemplo, o qué, ca qué camisa、eh, tan refecta has comprado,、uh -huh. ¿Eh? qué、muy、camisa、bien. tan barata te has comprado, sería muy bien, que es la, la, una manera de hacer amigos como otra cualquiera, ¿no? <risa> Desde luego, mejor quitar la camisa. Bueno, seguimos adelante y nos vamos al a historial d e médico y、eh, vamos con la palabra genio. La palabra genio viene de un latín genius. Que es una deidad que, según los antiguos, velaba por cada persona y se, se identificaba con su suerte, con la persona misma y con su personalidad. Pero la acepción actual es una innovación francesa extendida a otros idiomas en el siglo XVIII. O sea, Genius era un dios. Genius era una、claro. deidad, en efecto,、mm. era un dios. Pero、mm, era una especie de dios ángel de la guarda. Cada uno teníamos un genio que、Bien. se preocupaba por nosotros.、Mm. Y、eh, esta palabra fue a d m i t i d a por la Academia en su duodécima edición en 1884. Claro, ahí sí que tardaron. Sí, bueno, porque recuperó la. Hasta que le tocó la lotería ¿eh? <risas> ah, al genio. <risas> no, el genio de Alibaba.、Eh, no, perdón, el genio de la lámpara maravillosa sí, sí existía ya. Pero el genio aplicado. Como a persona que, que es muy inteligente o que hace algo genial,、sí. es a partir de entonces cuando se aplica.、Uh -huh. ¿eh? Y por influencia francesa. Y seguimos un poco por el balneario con Alfonso y nos vamos a la recepción, porque nos falta una palabra.、Eh, de vez en cuando hablamos de conceptos que tienen una sola palabra en vez de tener dos. Por ejemplo, aquí tenemos sueño, puesto que el sueño puede ser físico. Y también la actividad mental que tenemos por la noche. Estas son las preguntas que se hace Manolo en la recepción. En la recepción podés hacer otras cosas, pero Manolo pasa por la recepción y se pone a meditar sobre esto. Exacto. Y me entra sueño y me voy a la cama. Está claro. Pero un sueño como la actividad física y un sueño como la actividad mental. Buscar otra palabra para uno de los dos, si alguien quiere entretenerse en eso. Pues a lo mejor no le entra sueño, o cuando tenga sueño se dormirá antes. Sí, sí. porque también tampoco depende del artículo, ¿no? Es、pues、decir, tengo un sueño,、uh -huh. puede decir que me estoy durmiendo. O... o también incluso es un deseo, tengo un sueño muy grande por hacer mm. esto. Mm. ¿Mm? Quizá cuando empleas el verbo en presente no es que te refieres a, a, al hecho de dormir, y si lo empleas en pasado es un, el tema onírico. Tuve un sueño, tengo un sueño. Eh... Lo dejo ahí, ¿eh? no lo sé. Sí,、no lo eh, pero eso es por mera lógica temporal, pero no por la significación. Evidentemente, un sueño, el, la actividad mental por la noche. No lo puedes decir en presente.、Yeah. Como tampoco el pasado del verbo morir, creo que nadie lo utiliza en primera persona. De momento. <risa> a ver si alguien descubre de algo. d de momento. Que pueda decir, me morí hace tres años y tal. A ver、pero、si、no、es posible. Pero fue un sueño. Fue un sueño, en efecto. <risa> Muy bien, y vamos a la nueva sala que tenemos aquí en el b a l n e a r i o Me gusta, me gusta esta. Me gusta, me gusta. Yo me sé gusta. que te gusta.、Eh, pues, espera, déjame presentarla. Piense. Eh, la persona. Es que se ha puesto a toser delante mío. No, delante de ti. Vale. Piense lo que dice o lo que escucha. Muy bien, gracias por la presentación. Y perdona por. Me no, ha venido、no、la tos.、Nada. Está usted en sus flemas. Bien, pues hoy me voy,、eh, quiero comentar:、eh, en la televisión se escucha bastante, incluso en la radio también. Eh, gente que está hablando y. ¿Me entiendes? No, incluso en la calle. Incluso en la calle también, sí. Pero bueno, yo con los de la calle un poco me, no me puedo meter. Cada uno habla ¿Tras como quiera. e s t s todo el、quiere. día ahí con el diccionario. A ver, no, pero bueno.、Eh, la gente que hable como quiera, pero al hacer un uso público del idioma, yo creo que es donde、sí. hay un poco que realmente tener un poco de criterio. Sí, sí. Como sí, dicen sí. los futboleros. Bien, entonces esa gente dice: ¿me entiendes? Vale, comprende lo que te quiero decir? Pues. Como muletilla siempre al final, ¿no? Exacto, ¿para qué? No hace falta. Si yo, yo estoy hablando con alguien y no entiendo lo que dice, le preguntaré, oye, ¿qué has dicho? ¿Ah? ¿Te encontraste alguna de esas muletillas en el, en el documental? En el documental, no porque no, no entrevisté a Belén Esteban, pero. <risa> no, y más, no solamente Belén Esteban, y muchos más. ¿Cómo? No ha doblado aún, pero. No, no. Bueno, cuidado. Tal y como está. Sí, vamos, sí. en la próxima de dibujos no lo desvelas. Apunta a Star Talent. <risa> También el, la palabra tal y tal que puso de moda Jesús Gil. Eh, y Gil. Y Gil.、Eh, demuestra que no se tiene nada que decir. Y si no se tiene nada que decir, lo mejor es callarse. Y que no, hable otro. O sea, ¿sí? pero, ¿pero quién callaba, don Jesús? <risa> Nadie. Ese es el problema: que la gente no se quiere callar. Y entonces dice cosas sin sentido. O cosas que en realidad no tendrían por sí, qué estar sí, sí. allí. Como otra frase que me hace gracia: que es para que los oyentes entiendan. Después de soltarle la r e t a h i l a El entrevistado o el.、Eh, El c o n t e r t u r i o dice: para que los oyentes me entiendan. Es como una advertencia, ¿no? De lo que voy a decir no tiene nada que ver, <risa> no, pero... <risa> pero ¿para qué ha dicho antes todo si, nadie, si él sabe que nadie le va a entender? y <risa> o normalmente cuando digo a alguien es para que、mm. las personas con las sí, que sí, estoy sí. me entiendan. Y además también supongo que los, los oyentes son un poco tontos, a lo mejor, porque alguien habrá que alguien habrá que, que me haya entendido, digo、mm -hmm. yo, ¿no? Bien, pues para que los oyentes me entiendan,、eh, vamos a otra palabra que es gay.、Eh, mucha gente también dice gay, pero la academia ha admitido como gay.、Yeah. Entonces, todos los que dicen gay que tiendan a decir gay. Puesto que es lo que se ha a d m i t i d o la academia. En este caso, p、pues, u el s e diccionario de la academia es el que nos vale de convenio entre todos para entendernos. Eso sigue estando combinado. En películas escuchas que es gay. Y, y es, es gay. En otras películas es gay. Ya, pero es gay. Una cuestión gay publicana. <risa> quizá, quizá sea una cuestión republicana. Pero vamos, lo suyo sería gay. Lo que sí sería curioso es el, el plural, aunque yo ya lo he visto escrito. Guys,、yeah. en, en una gramática, pero claro, también de la palabra, hablando de republicano, de la palabra rey, el, el plural es reyes, luego、yeah. de la palabra g a i tendría que ser galles, pero, o galles zapato、no. número bota pisotón, no sé muy bien. Pero bien, también podía ser Gais, y perfectamente que sea Gais con la Y.、Vale. Y ahí también estaría, quizá con Diéresis, el Guay. Eso es el Guay, no, sin Diéresis, porque es A. Vale. Guay. Pues Guay, Guay Manolo, si te parece, para、Perfecto. cerrar hoy el balneario, son nuestros sponsors. No, patrocinadores. No, que son los que pagan.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 紅白の紅白の紅白の紅白の n 白の紅白の紅白の紅白の紅白の o 白の紅白の紅白の紅白の紅 a の紅 El Unicornio, con Pachi Aldeguer. Recta final del programa, hoy con Alfonso Suárez. Bueno, Alfonso, relajados ya después de este, de este periplo por el balneario. Pero, pero con una sed tremenda.、Sí. Pues、eh, el otro día en los, los Oscars. Eh, en la película de The Fighter, por lo visto hay una escena donde el protagonista va con la novia a ver una película Belle Époque, que la ven, claro, ahí original subtitulada y les entra como el muermo y, y se, se duermen. Que, ¿Qué te parece? El, hay, ¿Han surgido voces como criticando cómo、eh, esta gente、eh, ponen a parir una peli de cine español? Ah, sí, ah, no, no, no. no、eh, pues ¿sí? sí, sí, sí. Ah, pues y encima con Belle Époque, bueno, que ha ganado. Que tiene un odio.、Eh, eh, tipo... Claro, el planteamiento, un poco, que, que quizás no, no haya sido tanto la, la película para mí de Belle Époque, sino es. El asunto de, de, de que la van a ver. De, de hecho, la chica comenta: es que he estado mucho tiempo leyendo los subtítulos y me ha acabado entrando el sueño o algo así.、Yeah. Bueno, claro, es que en Estados Unidos、eh, se, bueno, Unidos en Estados Unidos y aquí también n o se tiene un poco la cosa de versión original. Bueno, si para nosotros es un poco. Claro.、Eh, arduo, pues para, ellos, pues para ellos también. Que es un poco la pica en Flandes, ¿no? Porque para, para vuelos internacionales sí se están doblando. Al inglés, al inglés, películas, películas españolas. españolas. Español.、Eh, yeah. Quizá puntuales, pero se están pero claro, doblando. Es que también es una cuestión cultural. En Europa, en España, en Francia, llevamos doblando películas desde、yeah. los años 30. Pero tú crees que en Estados Unidos, por ejemplo, podría empezar a abrirse un mercado de películas de, de habla no inglesa dobladas al, al inglés? Al inglés. Hombre, sería, sería interesante. Lo que pasa que primero ellos no están acostumbrados. Ya.、Yeah. Y segundo,、mmm, tampoco estoy muy seguro de, de, de, de, la, de cómo lo harían, yeah, de cómo yeah, lo yeah. mezclarían.、Claro. Yo veo muchas películas, y las veo ahora, que, que están muy mal mezcladas. Ya no entro a valorar en los actores, en la、eh, elección de los actores, en el ajuste y tal. Entonces, en Estados Unidos no hay esa, esa tradición que tenemos en España o en Italia、uh -huh. o en Francia.、Eh, Pero bueno, claro, si, si jugamos todos en igualdad de condiciones,、yeah. pues lo, lo ideal sería que allí también、eh, pues、se pudiera ver Belle Époque doblada al、yeah. inglés. Bueno, es una idea. Una idea para la ministra, ¿no? Sí, para la señora yeah, yeah, Sinde yeah, yeah, yeah. que hable con, con las maires americanas y, Muy bien. y que las convenza. Y mientras ella hace la gestión, nosotros vamos a darnos un paseíto, eso sí, aquí en versión original, por la sastrería. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Aquí, pues bien, pasando un buen un, ratito con, un rato, con Alfonso. Un、bien. rato agradable, sí. Que,、mmm, sí. ¿Vamos a tomar hoy un cóctel subtitulado o no? <risa> sí, bueno, <yo risa> sí, vamos a tomar un clásico de los clásicos. A ver, a ver. Un clásico. Hoy vamos a, vamos a preparar un a l e x a n d e r Un a l e x a n d e r n a l e x a n d e r、mm -hmm. es un clásico de los clásicos. Este es, lleva media copa de brandy, media copa de crema de cacao. Media copa de chorrito de, de crema de leche o nata líquida.、Uh -huh. Esto se va, a, se va a echar en la costelera ¿Sí? eh, con sus hielos previos. Se va a agitar muy bien y en copa, se va a servir en copa costel. Y lo vamos a e s p o l v a r e a r un poco con nuez moscada.、Mm, a darle un toquecito ahí sí, de. q u é sabe esto? O sea, un sí, poquito sí, sí, a, sí. el toquecito a nuez moscada. ¿Y eso lo hemos mezclado en. en c o s t e e r a ¿En costelera? c o n hielo? Con hielo,、eh, la, la media copa. Para, enfriarlo para solo? enfriar los h l o s e bien. Se sirve sin hielo. Sí, se、sí, sí, sirve sin hielo, sí, sí, porque es una copa larga, pero el, cuando le, das, le agitas muy bien a la costelera, se te queda.、Uh -huh. prácticamente la costelera se queda como helada. Entonces, es que está, lo que te hace el hielo, una de las funciones del hielo, lo que hace es, es fusionar los, los, los licores, en este ya, caso, ya, ya, y sabores. Ya, ya. Es, una, es una, una, una peculiaridad que tiene el hielo, que no, no todo el mundo lo sabe, que、uh -huh. se cree que la gente q u está e nomás que para enfriar. no,、uh -huh. es, Aparte de enfriar, fusiona bien, combina ya, ya. bien los,、uh -huh. los, los licores en este caso y con los, con los sabores. Y ahí, para la operación por el e f r e n o p u e s a h e s í le podemos quitar, porque como la, la crema cacao se puede. es sucedánea sin alcohol.、Eh, la, la nata líquida lleva sin alcohol. Y le podemos echar un jarabe de. un jarabe que, que cuadre bien para eso. Puede ser. no sé. Jarabe de, de café、uh -huh. ese, jarabe. y manteniendo la n u e c a d Y en moscada, así el, el toquecito. toquecito. Y, te, y nos estamos tomando nos estamos un color cóctel, un a l e x a n d e r sin alcohol. Sin alcohol.、Se、me ha venido un poco así、ah. a la cabeza. Que, que, que incluso que... nos lo podemos llevar en el coche para que cuando nos, pase,、sí. no, nos pare el sargento de la p e d a ¿Quiere usted probarlo?、E、invitarle <risa> y soplar tranquilamente. Virus, pero lo que pasa es que tengo un problema, que es que esto no me sube. Claro, a no, a no ser que dé el pico la n u e z moscada. La n u e z moscada tiene un peligrillo. Tiene un, peligro, tiene un peligro. Igual que la、sí, sí, canela sí. tiene su puntito, la h e m o f i r a también tiene su puntito. Y bueno, y de nuez moscada y nuez m o s q u e a d a ¿Cómo llevamos? Seguimos en la misión. c ó m o llevamos temas, el、no、tema de los, la terracita? Las t e r r a z a bueno. Seguimos ya, teniendo ahí algunas lumbreras que no, se、no, h a puesto a pensar. El lumbrera, el lumbrera es que ya en tres días tenemos ya la, los permisos por, por, por las normativas del ayuntamiento. Entonces ya se ha pasado y otra vuelta, vuelta a empezar. Y cuando pasen las elecciones. Vamos a meter un poquito, vamos a ahondar un poquito en la llaga, pues ya es como el que lo arregle el que、Bien. venga, si es que está. A mí, yo、eh, no quiero hurgar en la herida, pero, pero el, me da un puntito incluso anticonstitucional. Te quiero decir, ¿por qué con un, un mismo local aquí en Talavera? O en sí, otra provincia. Sí, pero es que, lo, es que las normativas、eh, municipales son, son, son de, cada lo, de cada local, son las que ellos ponen sus normativas, yeah, sus yeah, ordenanzas. Yeah, yeah. Entonces ellos entienden que las cosas son así.、Mm, luego está el sector que tenemos nosotros, a u s t r a r í a Llevamos muchos años luchando por esto y, y seguiremos dando, dando, dando guerra y dando caña un poco para defender un poco nuestros intereses y más habla con l a l i a d cuestión de, es que el tabaco, la verdad es que no se、yeah. está haciendo. Bol De aquí v i a. Permíteme. Ha cerrado un e s t a n d a r t e Permíteme que, que ha cerrado mi gran amigo Jacinto. Llevamos. Picasso, el、eh, gran, Picasso, local, Picasso, gran local, 27 Picasso, años ¿no? llevaba abierto. Ha sido de, lo, de, las, de las penas más grandes que me ha dado a mí que se h a llevado esta ley, y, entre unas cosas y otras. Sí, cómo sí, están sí. las cosas, que basta n tenerlo, m a t n e es difícil, ¿no? Y un saludo para Jacinto, que por es, supuesto, un, es un por gran、supuesto. profesional y un gran amigo mío. Y además, lo, no sé, hay locales que a lo mejor te pueden cerrar y te pueden afectar, ¿no? Pero este, este, este era, era mi casa, o sea, era mi casa. Pero bueno, como el álamo, la sastrería、eh, sí, resistirá.、Estamos. Además,、eh, era curioso porque. Porque siempre nos decíamos, somos, nos hemos quedado los míticos, Jacinto y yo, Domin, tú y yo somos los míticos que hemos quedado. Y yeah, ahora yeah. ya me ha pasado a mí la batuta de decir, el mítico de los míticos, Domin, local por referencia bueno, y, y, y, por, y por constancia. Pues ahí estaremos apoyando, en este caso, con un Alexandra,、eh, con o, o sin acol. l Muchísimas gracias, Domin. Gracias a vosotros. Y como ya viene siendo tradicional en estas últimas semanas, Patty, nuestra becaria dicharachera, nos va a contar qué temas musicales han sonado hoy en el programa. Hola, Patty. Hola. Hoy hemos escuchado Hey You, de Pink Floyd. Del disco, un disco donde grandes músicos homenajean a Pink Floyd, entre ellos en este tema John Wetton de Roxy Music y Alan White de Yes. También hemos escuchado Acentuar l Positive de Cliff r i c h a r d Acentuar Lo p o s i t i v o eso está bien. Y ahora vamos a escuchar Bullet, una versión de Infinite m á s Ah, donde canta Roger Daltry, e de Los Cool, que en la versión original era, era el encargado de cantar. Y eso ha sido todo. La semana que viene tendremos tres temas más de la mejor música, de la única FM. Muy bien, pues la semana que viene, más.、Gracias. Adiós. Bueno, Alfonso, pues hemos llegado al final. Como、gracias. siempre, se nos han quedado cosas aquí del mundo de, de, del cortometraje, de los festivales. Pero bueno, te, te emplazo a que este año, en el, la entrega de premios El Unicornios de, de doblaje de cine y televisión que queremos、eh, organizar en Talavera, incluyendo la, el, el, el fomentar.、Eh, La, la ruta turística por la ciudad de la cerámica.、Mmm, que nos traigas alguno de esos cortos, por supuesto, el largometraje de voces en imágenes que y、queráis. tener aquí algún, algún pasecito por supuesto. En, en Talavera. Perfecto, pues aquí nos vemos. Muy amable, Alfonso. Hasta la próxima. Gracias. Muchísimas gracias. Vámonos, todo esto ha sido posible gracias a la pericia de David Vara en el control de sonido y al equipo habitual de El Unicornio. Recuerden que entre subesdobleseldoblaje.com tienen acceso a una completa base de datos sobre todos los aspectos del mundo del doblaje. Hasta aquí el unicornio, todos los jueves de 9 a 10 de la noche en La Única FM, con Requete Multidifusión, los domingos a la misma hora. Esperamos comentarios varios y propuestas en nuestra página de Facebook, El Unicornio La Única FM. Y ahora ya, en Puertas, Rafa Arboleda. que va a encender la noche. Les ha locutado Pachi Aldeguer. ¡Hasta la próxima! c a r i g at part o g u r o t a w a t o d a r i n c k a e t u r a